De todas las personas que se encuentran hoy en entrevista, ya tú sabes que hoy es miércoles de guerra. Hoy vamos a tener nada más y nada menos que a JQ, ya tú sabes, ver su temperamento. O sea, que vamos a tener a JQ en entrevista, vamos a tener a temperamento en entrevista. Y directamente desde Puerto Rico, desde el 787, ya tú sabes, otra persona que entró en la tiradera recientemente en esta semana. Ya tú sabes, por aquí Mr. Don Chesina, Dímelo, los la que hay. Y ¿cómo estamos? saludo a toda la gente que está ahora mismo escuchando Alto Calibre. That's right, el son de Puerto ¿verdad que hay? Ya tú sabes, bienvenidos una vez más aquí a la familia de Alto Calibre Radio Show. Ya tú sabes, son las 5 y 44. Bueno, che, este, siempre que tenemos aquí, que te tenemos aquí en entrevista, pues siempre es estrenando una canción. Tú sabes, hace tiempito que no te teníamos por aquí, pues en una controversia. Y es la canción que, que Que, ¿verdad? Que, que se ha regado como la espuma por ahí por la red del internet tirándole a Rakim eh, mejor conocido como del dúo de Rakim y Ken White. ¿Qué pasó aquí este Che? Cuenta para la gente que no sabe ¿verdad? porque a lo mejor pues mucha gente tiene que estar pensando de que Chesina pues está apagado y quiere coger pon con Rakim y Ken White que esto que si es lo otro tirándole y no saben a lo mejor la verdadera historia cómo comenzó todo así que explícale al público cómo fue que comenzó la, la tiradera esta Bueno pues apagado no, Gracias a me mantengo siempre viajando, yo vivo de la música yo. haciendo música viajando en lo mío no estoy pendiente a lo de nadie entonces estas personas vengan a mencionarme cuando también por encima de eso vienen están en la compañía con la que yo trabajaba antes que tuve problemas litigios legales y cosas como si yo no lo veo Ok, che, este, pues mucha gente pues van a tener que buscar, ¿verdad? Eso en YouTube, porque pues están posteando pues par de esos shows que aparecen en, en YouTube, eh, perdón, en el en la mega. Este, y que lo pueden conseguir en YouTube. Ahora te digo una cosa, che, este, yo tuve la oportunidad de hablar con Rafipina, entonces me dijo que, tú sabes, que, que él se sorprende que tú le tiraras, que le tiraras a los muchachos porque. Eso fue como en son de broma. Yo todavía pues no he podido pues, ver este, lo que hizo Raquín ahí. Este, pero cuéntame, este, che porque aparentemente fue que a ti te invitaron a ese programa. Y, y no sé, ¿verdad? Este, como dice la gente, pues como que tú no luciste bien en el show. Y de ahí a partir de eso fue que cuando le invitan a él, pues parece que él dijo una rima como eso improvisado y mencionó tu nombre. No, tal que parece, en verdad, cuando yo quise el programa, yo realmente yo no sabía lo que era, ¿sabes? En verdad no sabía cómo era el programa en sí, no, no, no entendía. al mismo programa donde pues pues lamentablemente pues no saliste tan airoso regresas otra vez ah, el lunes hacer la revancha por por eso mismo por ese mínimo hecho de que no saliste no salí tan airoso como tú dices lo vamos a hacer la revancha entonces a ver qué es lo que hay wow no, entonces hacemos la revancha y seguimos haciendo lunes también como una promoción así que esto ahora mismo No está mejor que yo y no es que yo sea mejor que nadie pero yo además tiene que estar mencionando a mí en ninguna canción han ido otros raperos y nadie me ha mencionado wow. tiene que mencionar Así que ya tú sabes, ese es así, don Chesina, oye, don Chesina, este, verdad, Mr. Don, como se le puede decir, oye, la primera persona, porque a lo mejor, pues, mucha gente, pues, ignoran eso, porque tú sabes que ahora, pues, últimamente, pues, este, los programas de reggaetón y toda la música que se está comprando, este, pues, la escuchan chamaquitos menores de 18, y, y no saben, verdad, este punto, que tú fuiste la primera persona que, del género de reggaetón, este, underground, quien pasó las la primeras 100 mil copias vendidas, de tu primer disco, que muchas personas pues ignoran eso. Che, ¿qué es lo que estás preparando por ahí? Ya tú sabes. ¿Qué, qué, qué la gente puede esperar ahora después de, de esta tiraera? Si no te contestan, ¿verdad? Porque imagino que si te contestan pues tú vas a seguir por ahí para abajo zumbando caliente. Pero a lo que te contesten, ¿qué la gente puede esperar de ti? Es correcto, para yo ahora mismo, la gente ahora mismo tiene los ojos enfocados en qué va a pasar, qué está pasando, me sigue. Yo todo esto lo veo bien positivo, si me tiran hacia atrás que yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Y no se la paramos ahí, y mientras tanto vamos a seguir en lo que estamos, que estamos grabando con diferentes artistas, vamos, vamos a preparar un disco bien chévere con un par de featuring de los que están en en Puerto Rico, pero que están bien pegados ahora mismo. Y viene muchas sorpresas en mi carrera, pues. tú sabes, oye Che, antes de despedirnos, ¿verdad? Este, te deseamos suerte en todo lo que hagas, obviamente ya tú sabes, lo dijiste aquí, todo el mundo va a estar pendiente este lunes al show del Trobatón, así que esperemos que esta vez ya tú sabes salgas como Coto, bueno, espérate, no en la, eh, no, no en la anterior con Margarito, que salgas como Coto es la última que hizo, este, <ríe> que salgas salga bien ya tú sabes de esta y nada. Apoyándote, apoyándote siempre, ya tú sabes que de aquí de alto calibre fue que se estrenó la canción y salió para toda la red del internet, la canción esta que le dedicaste a Raquí, y y todo el componente de Pina Records, tu número para contrataciones, este es bien importante. Vamos a llamar al 787-370-9773, 787 Tú sabes, para contrataciones de Chesina, pues che, tirame un cortecito así de de de, de la canción que vamos a estrenar hoy por aquí por Alto Galiel Radio ya tú sabes. Para, Pero, no para tomara, que quede guay. Estamos, tadaam, para ir de Caraguas a Maratama, aquí me tirar y se embalara, A mí tú no siempre